A irnos hasta 25 de mayo. Vamos a charlar con el comisario Gustavo Castellucho. Buen día,、eh, comisario. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos、eh, saber, tener más información de esto que sucedió allí. Parece, ¿Dos cuñados eran los que se、eh, apuñalaron? Sí, había una relación, no eran、eh, en forma legal, puñados en forma legal, pero bueno, hubo una relación sentimental、eh, con una de las hermanas de novela. Eh, habría, ¿no es cierto? Todo materia de investigación momentáneamente. ¿Qué, bueno, ¿qué esto、sucede? ocurre a las 4.40 horas en calle 12 y 25 de este medio, por circunstancias que se están investigando, ¿no es cierto?、Eh, se inicia una, una discusión, una pelea entre el señor Rolando Esteban n o v e l a de 39 años de edad, domiciliado aquí e n 25 de mayo, y este Esteban Gonzalo Curvelo, de 19 años de edad,、eh, también domiciliado a. Acá, 25 de mayo.、Eh, bueno, lo cierto es que uno de estos extrae un, un cuchillo que fue incautado en la causa, marca Viejo Lobo Tandil, Industria Argentina. Este, con, esa, con esa arma blanca se aplican mutuamente, por eso la carátula de lesiones recíprocas, ¿no es cierto?、Ajá. Algunos cortes.、Claro. Este, Curvelo recibe varios cortes.、Eh, En la zona、eh, del rostro,、eh, arco superciliar, el mentón y demás. Mientras que、eh, Novela, aparte de, de, de unas lesiones,、eh, puntos cortantes en su cuerpo,、eh, recibe una en la región intercostal del lado derecho, que este, le interesa también parte del pulmón. Y es así que ahora este,、eh, no tengo el último parte médico. Eh, eh, eh, en forma definitiva, pero、eh, tengo entendido que la situación de novela se está complicando este, hasta el punto que se está estudiando、eh, la posibilidad de、eh, trasladarlo a algún lado de algún, algún nosocomio de mayor complejidad, ¿no es、uh -huh, cierto?、Uh -huh, eh, bueno,、uh -huh. este.、Eh, Eh, se hizo、sí. presente、eh, el secretario de la Fiscalía, en este caso interviene la Fiscalía número 3, a cargo del doctor Leandro Marquegui. Así que se hizo presente un doctor hace、eh, una hora aproximadamente, se está trabajando en el lugar del hecho, este, dado ¿no、la gravedad que empieza a tener la lesión sufrida por Novela.、Uh -huh. eh, bueno, eh, en base a eso dispondrá después、eh, la Fiscalía.、Eh, Qué destino legal darle a, a Curvelo. y Recordemos que en este caso son ambos、eh, imputados y, y al mismo tiempo víctimas, ¿no es cierto?、Mm, claro. Y igual, exactamente. Esa es, este, claro,、bueno. en, en definitiva, lo que ha sucedido. Comisario,、eh, la pregunta: ¿no? ¿el móvil de esta, de esta agresión mutua se supo? Bueno, es lo que estamos investigando.、Ajá. Yo quiero ser prudente porque se encuentra aquí. Este, un secretario de la fiscalía,、claro. está, eh, o sea,、eh, la justicia por propias manos encabeza la investigación y、claro. todavía no he podido ni hablar con él porque él salió al lugar del hecho y demás.、Claro. Y no puedo estar n o es en desconocimiento de algunas cosas informar así.、Claro. Este, te pido que me disculpen, Sí, por, bueno, sí, sí. Es, este, es entendible. Es evidentemente、claro. que a u n móvil ha habido para, para este problema, esperemos dilucidarlo. En el transcurso de, de, de las próximas horas, ¿no s sé. cierto? Claro, ahí está.、Eh, comisario, muchísimas gracias por este contacto. ¿eh? Bueno, por favor, un abrazo y un saludo a toda la ciudad de Soladís. Gracias, igualmente. Hasta luego.、Salve. La palabra entonces del comisario Castellucho, ahí donde nos contaba esta cuestión que sucedió ahí a las 4:40, donde. Eh, Rolando, Rolando Esteban Novela, de 39 años, y Esteban Gonzalo Curvelo, de 19, se hirieron mutuamente y está uno de ellos muy comprometido en el hospital de 25 de mayo. Ya volvemos.